Sin acritud un programa con actualidad cultural político y social como razón de ser. espacio donde encontrarás todo aquello de lo que no se habla en otros lugares. Bueno, ¿y qué decir? Otro viernes más, aquí estamos, esto es Sin Acritud. Hoy, bueno, luego dentro de un rato tendremos una entrevista con la banda Cader and The Black Road. Pero de mientras nos vamos a quedar con un poco de musiquilla. Esto es la década prodigiosa y su tema, bueno, su versión del conocido tema Dame Veneno. ¿Y a ti qué te pasa? Nada, nada. ¿Tienes mala cara? Claro, necesito picarme. Joder, muertes, ¿ya empezamos? Si no me pico, ahora reviento. Vosotros seguid la onda ¿Tío, aquí? Fiar, no, tío. No, tío. Es mucho por ti. Tío. so bad. Vinkeli Danza Taldea, ¡chala que ¡Eh! Bueno, y esto que acaba de sonar es Cader and the Black Road. Y bueno, el tema se titula The End of Who's, mi inglés es penoso. <risa> y tenemos aquí a, a parte del grupo. Hola, buenas. O para presentaros, acércate un poco más. Yo soy Cader Hola, ¿qué tal? Mi nombre es cali Y bueno... Ellos son parte del grupo y han venido aquí a presentarnos el disco uh -huh. eh, Vamos a hablar un poco de la historia del grupo Vosotros venís cada uno de un sitio muy distinto ¿Cómo os juntáis y empezáis en esto? Sí, bueno, eh, yo originariamente soy de Argelia, Norte África y bueno, llevo viviendo en Bilbao los últimos cinco años eh, Cali, que está aquí ahora, es de origen argentino Alan, que es el guitarrista de la banda, es de Uruguay Uruguay y Jorge Batería viene de Venezuela y bueno, al final, a pesar, también independientemente de venir de países diferentes, también venimos de géneros diferentes ¿no? al final hemos tocado un poco todo, todo. y bueno, eh, yo llevo una época como, como cantautor en solitario eh, componiendo canciones, tocando en garitos eh, Y nada, me di cuenta de que necesitaba una banda que me acompañase eh, para dar un poco más de vida a las actuaciones en directo y también porque, claro, estás en un escenario delante de 30, 40, 100 personas y a veces también te sientes un poco solo, ¿no? Por lo cual, bueno, yo ya conocí a Alan y a Kali de un proyecto an anterior suyo que estaban justo en ese momento y les ofrecí el, el, el proyecto ¿no? de formar Kader Adger and Black Root y, bueno... Decidieron que sí, les parecía una buena idea, empezamos a componer juntos, a trabajar juntos, eh, reclutamos a Jorge para que fuese batería de, de la banda y, y nada, empezamos a ensayar, crear canciones, a movernos un poco, aquí estamos Pues banda Curiosa uh -huh. Sí Y bueno, llegamos a este disco, antes ya tenéis algo más editado, ¿no? había sacado un single o... Sí, lanzamos un single a través de las redes sociales y las plataformas que he titulado You Are the Rain, el cual bueno, fue grabado en nuestro propio pequeño estudio que tenemos ahí en, en nuestro local de ensayo y nada, le pegó una masterización así por encima a Martín de vara, de cápsula, y ahí está el single, empezó a girar un poco y bien, bien. Y ahora habéis sacado este, que no lo tengo aquí mismo físicamente y no me acuerdo del nombre. Eh, keep Yourself. Keep Yourself. Eh, sí, bueno, eh, al final grabamos este, este EP bajo la supervisión de Martín Guevara, eh, líder de la banda Cápsula, con la ayuda de Ainara Jungwitu Y nada, está compuesto por cinco canciones, es un género pop-rock, eh, algo fresco, algo nuevo. Y, y nada poco más que decir que la verdad es que está muy personalmente nos, nos ha gustado mucho el, el trabajar en estudio el, con esta producción mm, nos ha inspirado muchas cosas nos ha fortalecido como banda para lanzar un primer, primer trabajo de estudio y muy bien muy contentos con él ¿dónde habéis grabado? en los Silver Recordings Studios ¿y eso está aquí, aquí en, Bilbao? en Bilbao, sí este mismo el, el agosto del 2016 lo grabamos Eh, ¿Cómo os ponéis en contacto con Martín? ¿Con Martín el de Cápsula? Eh, bueno, a través de Ainara Junguitu Que es eh, su auxiliar técnica de sonido Trabaja ahí con él en el estudio Y bueno, eh, resulta que Alan, el guitarrista de la banda Es eh, pareja de Ainara Junguitu ¿Ah? Por lo cual, bueno, él decidió enseñarle Lo que estaba haciendo en ese momento Con sus proyectos, su música Y ella decidió llevarlo ante Martín y mostrárselo Por lo cual a él le, le, le gustó, le, le interesó un poco y decidió ponerse en contacto con nosotros para grabar. Bueno, eh, te has animado y has traído una guitarrita. Sí, sí. ¿Y <risa> te vas a traer a tocar algo? Sí, claro, por supuesto. Pues, no sé, cuando quieras. Vamos allá. <risa> Esta canción se titula Trapped in My Bed. Espero que os guste. Ahí está. Listos. 1 2 3 4 Drop it in my bed with nothing to do and so much to lose my life is like a game Oh and mommy I wish they'll speed it I need start to find my way and I'm, I try to find else And find my way oh. Yeah. Oh, oh, oh. I'm wasting all my time I feel empty inside And that just killing me Making the same mistakes Don't change my companies It's forgetting who I Tells me that I need up to find my way Oh, and I'm, I try to find it And it's so hard when I can't find myself oh. Where I have to go Tell me if you know because I feel too lost. Without you next to me, my life is like a mess. I really need you hey, hey, Oh, nine I always tell me that I need to find my way hey, oh, and I, I try to find a Bueno, pues, todos estos ruidos, como os podéis imaginar, son los pies de micro, la guitarra contra el suelo y ese tipo de cosas. Eh, bueno, pues, seguimos aquí hablando del disco. Eh, lo que no he visto en el disco ha sido, por ninguna parte, detrás una casa discográfica, ni grande ni pequeña. No. La verdad es que no ha sido, digamos, un eh, poco un disco independiente, ¿no? Eh, autoproducido, autogestionado to, todo. Bueno, ya como he dicho antes, con la ayuda de Martín Guevara y Ainara Jungitu. Pero de momento no estamos eh, trabajando ¿no? bajo ningún sello discográfico, ni ninguna casa disquera. Eso hace que además de el trabajo propio del grupo, os suméis más trabajillos. Claro, al final, eh, bueno, en la, en la banda acaba siendo todo, ¿no? Acaba siendo el manager, acaba siendo el relaciones públicas, el que lleva las redes sociales, el que se encarga de distribuir, el que, sea, el que hay que hacerlo todo. todo bueno, todo. eso también nos permite que el producto final sea el producto final que vosotros queréis, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Verdad, Cali? Sí, quedar, y bueno, y conocer gente y abrirnos, ¿no? Siempre cuando te mueves... Eh... Eh, buscándote un poco más vos eh, la vida, ¿no? buscando esa gente para que te diseñe el dibujo, esa gente para que te eche una mano, un cable que ya la he hecho pues conocer gente de, en, este, en este ámbito es brutal es brutal no es lo mismo a tener a alguien que lo haga por ti ¿no? entonces pues nos repartimos un poco las tareas entre nosotros y ahí vamos hombre, está claro que supone mucha más implicación que coger la guitarra y ir a ensayar los miércoles ya, eh. claro Yeah. Sí. Eh, ¿Cuántas copias habéis tirado de este disco? Eh, hay creo que 500 copias físicas sí, Hemos hecho una tirada de ese calibre para empezar que creemos que está bueno, bastante bien, acorde a lo que tenemos eh, pensado, ¿no? Las actuaciones que tenemos pensado realizar y a lo que hemos creído que podría ser un buen número para empezar. Y bueno, aparte el disco también está en plataformas digitales, que es lo que se lleva ahora, ¿no? Un poco en iTunes, en Spotify, en Amazon, en Google Play, todas estas cosas. Y bueno, pues también para estar en, en la corriente, ¿no? De las nuevas tecnologías y la nueva era, que es todo muy digital, ¿no? Sí, no, lo cierto es que... Hace no tanto tiempo para hacer un programa de radio tenías que moverte con una maleta de discos que pesaban lo suyo y ahora lo cierto es que un pequeño pendrive... Cabe, cabe todo. Cabe, joder, que sí cabe. Eh, ¿Cómo estáis haciendo la distribución? ¿Dónde se puede encontrar el disco? En nuestros conciertos... Principalmente, ¿no? que es donde teníamos previsto más que nada venderlos ¿no? a la gente que venga a vernos Y que realmente le guste nuestra actuación, nuestra puesta en escena Decida llevarse nuestro sonido con ellos a casa Y bueno, luego también en, a través de las redes sociales siempre nos puedes mandar un mensaje, un texto Pidiéndonos tu copia y nosotros nos ocupamos de mandarlo por correo O sea que buscarlo por bares o por tiendas es una pérdida de tiempo, ¿no? Sí, no está, sí, no está. ahora mismo no está Eh, y bueno, aparte del disco, me imagino que, que lo que mola de esto es tocar en directo. Sí. ¿Cómo, cómo ah. lleváis el tema de bolos? ¿Ya habéis hecho? Bueno, algunos ya sé que habéis hecho. Sí, algunos hemos hecho, sí. Nos hemos divertido mucho. Y bueno, eh, paso a paso, ¿no? O sea, esta es una banda eh, muy joven. O sea, ¿llevamos cuánto? O sea, seis, siete meses. Mayo, junio nos hemos encontrado. En agosto se grabó. O sea, fue, fue a toda prisa. Eh, nos divertimos un montón en, el, en la grabación fue ahí no 12 horas sí. metido ahí adentro pero pero bueno martín es un profesional y no supo entender que una de las mayores virtudes de hoy por hoy es poder entender al artista ¿no? qué es lo que él quiere hacer y bueno la verdad es que hemos empatizado muy bien con martín y es un gran tipo sí es un gran tipo sí, sí. muy muy muy sencillo <risa> Bueno, qué hay? ¿Tenéis previsto de aquí a poco algún bolo? Estamos en ello, estamos eh, chequeando las diferentes opciones que se nos pueden llegar a dar para empezar a girar, quizás a nivel nacional, ¿no? Girar por salas de toda España y, bueno, poco a poco vamos, vamos viendo a ver cómo, cómo decidimos finalizar. Finalizar, no todo eso y realizarlo y bueno ahora estamos trabajando un poco en, en ensayos en ponernos bien a punto y en el momento adecuado ya ya saldremos a, a carretera a ver qué tal bueno pues por mi parte nada más que desearos buena suerte muchísimas gracias ha sido un placer y muchísimas y... gracias por esta oportunidad también de poder contar lo que hacemos y no sé si te apetece tocar otra o Ah, claro que sí, por supuesto Bueno, pues volvemos a los ruidillos Esto por aquí Pues nosotros pensábamos que veníamos a Radio Irratia, pero ah. nos, nos hemos dado cuenta de que todas son Irratia, ¿no? <risa> sí, bueno, a veces pasa también la gente que no encuentra la calle Calea y... y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, esta canción se titula Some Days, es el sencillo de nuestro EP Keep Yourself y esperemos que os guste desde la 97.fm en Bilbao. You you're alone, life never comes to you You start to fall in down I'm not trying to see it's life is too bad, but it's easy to see that Some people never change And dying feeling lost when I'm close to the dark Just tell me you the grand old saddest Can't stop to fall in yeah. Shit yeah. And my house starts freeze So at I can't hit myself But I'm looking for them KANTUZ HORTU NAIZ ETA KANTUZ NAI BIZI KANTUZ IGORTZEN ditud, NIK PENAKI ESI KANTUZ IZANDU DANO ZER BAITIRA BAZI KANTUZ GOSTURA DITUD GUZIAK IRETXI KANTUZ EZ DUTA BERAZ HILTZEAN MEREZI KANTUZ IRAGAN DITUD Se mani santo tu non sorcilla cantu seguin vehar du pontsa la silsilia se maiten va down yencoa la silsilia cantu side quico down champere catia cantu seguin de sa dan seruancarsilla cantu se ronesta teginse Ven esta. Yo no, derríona predica un vermetán. Sir, sir, vai, convence tú like That's all